El n e 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para la calurosa. Para las sanitarias madrileñas. Para las visitantes. Para las viajeras. Para las emprendedoras. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con nuestro programa 154. Eh, vamos a comenzar ya. Aquí tenemos como siempre a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien. Me alegro. Tenemos a Toñi Cuenca. ¿Cómo estás, Toñi? Divina de la muerte. Sena <risa> Esparza. Hola, muy bien. Muy fría, Olera, pero muy bien. <risa> sí, que hace frío. Loli Cecilia. Estupendamente, hola. Tenemos ahí a Sema Pradas. Hoy me ha dado por los apellidos. Hola. Y tenemos a Celedonio. Hola, Celedonio. Él viene de. de, de espectador. e s p e c t o Y tenemos también a Lucía, que es la cantera. <risa> <risa> bueno, pues. s Vamos a empezar ya con las noticias de la semana. Decir que luego vamos a entrevistar a una joven mujer emprendedora. Con lazos afectivos con Ecija, pero que vive en Valencia. Y por supuesto por teléfono. Y también decir que estén atentos a nuestro programa porque tenemos un libro, como el otro día, para que, para que el que acierte la pregunta, la persona que acierte la pregunta, pues se lo vamos a regalar. Así que atención. Loli. Cecilia, ¿cómo han ido las elecciones en Cataluña? ¿Estás contenta? Bueno,、mmm, sí. <ríe> Vamos a ver. En Cataluña ha ganado la ciudadanía. Ha salido y ha sido muy, muy alta la participación en estas elecciones. Se veía venir porque la, la gente tenía muchas ganas de decir lo que quería y lo que pensaba a todos los niveles. Y bueno,、mmm, ahí están. Ahí están que van a tener que trabajar. Bien, para llegar a un entendimiento y seguir trabajando con lo que se han propuesto, a ver qué pasa. ¿Con quién crees tú o, o vaticinas que puede hacer coalición para gobernar? ¿O va a gobernar o se va a hacer como el espadachín? Él así va a gobernar en solitario. Yo, por lo que he estado leyendo estos días y escuchando así,、pues、parece u e s p que es que r r a Republicana pues tiene muchas ganas de participar en este gobierno. Tiene ganas, parece. Además,、eh, la, persona, el, la persona que está al frente de todo esto es una persona, por lo que dicen, muy mediadora, con un talante muy bueno. Tan bueno que b、bueno, u es n o p u e que es importante que esté ahí. A ver, no sé. Pero hacia la independencia, porque i z que i R d a republicana quiere la soberanía. Sí, ¿vale? pero también、eh, i z que i R d a republicana dice no a los recortes sociales. Eso es lo primero que le pone. O sea, que, que, que, que le ahí le tiene sí, un e s c o l l o el a r t u n más gordo. ...sí, Sí, sí, sí. Tiene una serie de condiciones que, si los quiere, pues va a tener que aceptarlos. Sí, el, claro, euro, el euro y, por receta después, es lo primero que dijo. Y después, en la, en, en y después ha salido de lo otro que dice que los presupuestos para el 2013 que vienen más recortes que en el 2010 y el 2011. Así que. No sé cómo se casa eso si el otro no está en contra de los recortes, que Rano r quiere los recortes y ahora va a recortar más todavía. Bueno, pero、no、esos、sé. recortes nos vienen del gobierno central, que ya sabéis cuál es mi opinión. Ya. <risa> o sea, el gobierno central es el que está distribuyendo el dinero, ¿no? Por eso, Andalucía también queremos más, ¿no? Ah, pero claro, por supuesto, pero. Tiene, bueno. Es difícil de casar la izquierda con Convergencia y Unión. Yo creo que sí, pero. Es un pero... partido de derechas, recalcitrante, y, y ha vendido lo de la soberanía, se ha agarrado al tema de la soberanía, pero en realidad. Yo he leído una carta en el país, no sé si la habéis. Leído de una persona que decía: Yo quiero una Cataluña libre, pero quiero una Cataluña libre de recortes, de desahucios, de, de una sanidad、eh, Un copagada. Co、claro. Eso es una Andalucía libre. Y después, pues que si hay una votación para la autodeterminación, bueno, pero que no nos venda a lo de la Cataluña libre. Si、sí, va a hacer una política de derechas, que no, en fin. Yo creo que es complicado, ¿eh? Es complicado, complicado. sí. Es c o i c a d o De todas maneras, la izquierda ha subido mucho. Sí. Izquierda Unida ha pasado de 9 a 13, a 13 diputados, ¿no? Sí.、Eh, también ha subido la CUP. Sí. Y c i u d a d a n o s c i u d a d a n o s Ciudadanos, no sé yo qué c a l a n t e tiene Ciudadanos. No, se、Unidos. nombran de izquierdas, no. pero、eh, no, nacional. No, no. Pero Bueno De todas o sea, formas, yo creo que, sobre ¿no? todo, se puede decir que han sido, yo creo que los votantes han sido bastante coherentes, y o sea quiero decir, han tenido memoria y han <risa> votado conforme. Conforme ellos creen que puede. En fin, que puede ir, por eso ha subido tanto la izquierda, creo yo. Claro, pero, pero fijaros que ha, han, han votado hacia la independencia. ¿eh? No, no. Bueno, pero la, independen sí, la independencia. h、sí, o no, no, la derecha sí, la, auto, de la autodermita. Quiero decir, porque UPN, por ejemplo, en el País Vasco no es de izquierdas y es, es también independentista. Entonces se puede decir que la independencia. Sí, pero ni, ni el PP ni el PSC. a l l í Hablando un federal, pero el PP, nada. Sí, pero que, que te quiero decir que la independencia. Bueno, que, que hay nacionalistas otra... de derechas. Claro. Sí, sí, sí, sí. Son sí, muy peligrosos. peligrosos. Claro, que hay nacionalistas sí, era sí. Nacionalista de derechas. Exacto, sí, sí. Hombre,、y、son muy peligrosos. Lo mismo el otro extremo, los españolistas también son nacionalistas de derechas. También. Sí, sí. No, hombre, todo no. Hay españolistas. Bueno, mirad. que somos, hay... somos izquierdistas. Pero quiero decir que, bueno, él dice. Alguien ha dicho que el nacionalismo es un sentimiento muy fácil de manejar, porque es un sentimiento muy primario,、sí. porque todo el mundo lo, lo, lo que tiene más cercano es la tierra y entonces piensan que su tierra es lo más importante y, y su familia lo suyo, n o entonces es muy fácil de manejar. Ahí tenemos grandes. Grandes dictadores que manejaron el nacionalismo, el sentimiento nacionalista.、Mm, y es muy peligroso. De todas maneras, enhorabuena porque han votado mucha gente. El 70%, ¿verdad? Sí, mucho. mucho. Qué bien, eso me ha encantado a mí, la verdad. Y, a bueno, ver si pasa siempre en todas partes. A ver si dejamos、Ojalá. de ser pasotas y participamos porque eso,、si、eso. no van a hacer lo que queramos. Exacto. Bueno, siguiendo con el tema político, este, esta semana ha habido una manifestación aquí en e c i j a por, a favor, no bueno, en, en, apoyo, apoyo. en apoyo del pueblo palestino, ¿no?、Vale. Sena, tú has estado. Sí, sí, sí, a mí me, me. La verdad es que como fue una. Se hizo con poco tiempo, entonces, aún y todo, había mucha gente. Una participación. Yo creo que bastante alta y con muchas caras nu nuevas que yo en otras, en otras concentraciones no había visto, con lo cual hay mucha gente que, que apoya esta, la causa palestina. Y me parece que estuvo muy bien el manifiesto, que lo leyó aquí Loli y que, que estuvo estupendo. Y bueno, pues los palestinos que, y que están aquí. El y, testimonio de. e a e l testimonio de Anafre, ¿no? Nana, Anafre. Nafre, Anafre. Y es Anafre, es verdad que Anafre es truco. Que es aquí,、nafre. le damos un saludo. Y sí, y bueno, yo creo que los palestinos, por lo menos de e z i j a se sintieron bastante arropados. Arropados, que es un poco lo. Tengo que rectificar que usted ha dicho una manifestación, no fue una no. manifestación, fue una concentración. Solidaria, en apoyo,、no、al, apoyo pueblo, al pueblo、no. palestino. Rectificado, la、Palestina. masacre que están haciendo. Sí, porque este, este conflicto de Palestina tampoco mucha gente no sabe y ni sabíamos tampoco, es verdad, porque nos lo vendieron cuando éramos jóvenes de una manera. Y ahora estamos viendo la realidad de este conflicto. A través、Todavía. de todos estos testimonios que, que estamos escuchando. Todavía lo están vendiendo, ¿eh? están、sí. vendiendo como sí, sí. que, como que、ah. los judíos están actuando en, en defensa. De legítima defensa,、uh -huh. cuando es David contra g o l i a t como、uh -huh. alguien ha dicho, porque no se puede comparar la, el ejército de Israel con el ejército de Hamas. Y bueno, cuando ataca h a m á s es un ataque, y cuando ataca a Israel es una represalia. Cuando está continuamente pues,、eh, quitando, instalando sus colonias,、eh, sus colonos,、eh, está continuamente poniéndole trabas a, a la libre circulación. El muro que tienen el construido q u es e inmenso, que sí, está p a r t a d o de familias. Y... los han echado de sus tierras desde el 47. Claro. A, a es、Marche、que f o r z a d a los han dividido. Por una parte está Cisjordania, Cisjordania. y por otra está Gaza. Vamos, es terrible. Es que yo he llegado a ir aquí, es que han empezado ellos, que no señores, que están muy equivocados. Ellos no han empezado nada. Pero eso es la manipulación de los medios de comunicación, lo que te quieren que tú veas. Se ha acabado el punto.、Sí. ...y que tenemos que aprender a ver la televisión, a leer los periódicos, a contrastar las noticias en unos canales y en otros, y entonces ya tú sacas tus propias conclusiones. Lo que no puedes todo lo que te eche la cara tonta a la cara tonta, y como te lo eche, creértelo, porque no es cierto. Bueno,、sí. el combate de desigual está claro. Por ejemplo,、eh, en estos ocho días. Eh, murieron 163 palestinos, entre ellos cuarenta y tantos niños y seis israelíes. O sea que la desigualdad es apabullante. No, no tiene por qué morir nadie, ni israelíes ni palestinos, pero、pues、la realidad、bien. es esa: es David contra g o l i a Y además es algo que tenemos e Europa, tenemos muchísima responsabilidad. Se puede decir que, yo diría, aunque ahora están muy apoyados por Estados Unidos y tal. Pero claro, obviamente ahí se les abrió. Quien empezó por motivos políticos, por motivos de dinero, básicamente, fue Eu Europa, bueno, todo lo que eran Naciones Unidas, pero mandando. En fin, intentando hacer cosas que no creo yo que sean de lógica, como ir a un territorio y hacerse dueños de un territorio, pero de repente empezar a coger más territorios. q u Es e así de sencillo, simplemente llegar a un sitio y decir: Esta es mi casa, y ahora paso a la casa del vecino y le quito la casa del vecino, porque me... y encima está apoyado por todas las fuerzas internacionales. Es ¿no? que es el, dinero, el don dinero, como son los que tienen los israelitas, son los que tienen, pues claro. Bueno, pues vamos a hablar de algo bueno, ¿no? Pero, Nos han tocado los cupones. Además, ¿qué? Valle, ¿Has、ah, pillado algo? Yo no me t o los cupones, me toco. c u n o te voy a m t e r uno, no ha tocado. Vaya, l te va a quedar 350.000 euros a cada uno. No, a cada uno. Sí, a cada uno. No, a 35.000. 10 cupones, 35.000 a cada cupón. Eso, 35.000. En total,、ah, 350.000 350. euros. Perdone que te corrija. Vale, muy bien. Va. Muy te sobra bien, un, te un cero corren, por allí.、Sí, vale, vale, vale. Yo, <risa>、sí. no, el total. Decir, no, h a b í cuento. 10 cupones. 10 cupones. u n o que son 5 casi 6 millones de los de antes. Yo, mi niña, si me tiene más los 6 millones. más de 5 millones. Más de 5 millones. 5、sí, millones, sí, sí. Cinco o, millones serían、seis. 30 millones. ¿Qué r e、eh? m e d i ó n d a b a una? No, para, una una no sino para, para, para, repartirlo, para repartirlo. Hacer papeletas. í Con las ganas con que tengo yo le digo a un niño de toma, que sea medio millón de pesetas. Ole, ole. Que me voy a quedar con las ganas yo de hacer esto.、Pues、no le des pesetas porque no le sirve. n Bueno, pesetas,、nada. en euro.、Ah, en euro, uh, en euro. Uh, eso bueno, pues enhorabuena. d o e s o b e m o s más de una madre. Muchas, pero. Enhorabuena a, a los ¿A afortunados, la a las personas afortunadas. No sé. Yo no sé、sí. que ha caído bien. Dicen que, que, que por lo visto la habían vendido por la calle e l Conde y por allí. Por Portacerra. Sí, es por que. Muy bien. U, el vendedor bien. era un hombre que se llamaba Rafael Carmona. No s e、si、lo conoce.、No、sé, es, es. es que soy gallega, hablo、sí. así. a y es verdad,、sí. Qué bonito. Bueno, g a l i c i a qué bonito. También、eh, se, se, se tuvieron lugar los actos del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres,、eh, especialmente el domingo, que era el día, que fue muy emocionante, ¿no?、Sí. ¿Cómo lo visteis? Uy, hombre, yo a mí me gustó mucho, pero también salí indignada por el hecho de que tantas cosas al mismo tiempo,、eh, las motos no dejaron terminar de leer el manifiesto,、no、el, sé, tren pasaba, un, un, el tren que pasaba, la, los ponis los que se paseaban, ahí, en fin, hombre, yo creo que un, un caos. Un no, caos. Me parece Total, que, que hay muchos fines de semana para que se. Haga una planificación adecuada y se ponga. Una cosa o dos, pero no siete u ocho y el mismo día, porque al mismo tiempo también había un festival en el Teatro Municipal、también. a las doce de la mañana de Manos Unidas. ¿sí? Hombre, y también、okay. hay que diferenciar lo que es, son unas cosas y lo que son otras. Estamos hablando de que el barroco y la pista de hielo y todas estas cosas son de diversión. Vamos a ver, señores, es un poquito de. de seriedad. Yo, yo diría de, de seriedad, de, de, de, en fin, respecto, ¿no? de respeto. Efectivamente, por o t d a s l a s v í c t i m a s por todas las víctimas, que, Porque... pero como parece que le importa un pimiento las víctimas,、pues. la, la historia es que hay que tener respeto y hay que saber diferenciar. Una cosa de otra cosa. Y parece que aquí es.、Eh, una. No se sé, queda igual que esté el barroco y tal, no sé qué, porque es como, venga, juerga. No, señores, es que esto no es juerga. Esto es una cosa, es una llamada de atención y es un reconocimiento y un, un, una, reivindicación. un re, una reivindicación. Y, y en fin. Que se quiere, la... llegar, se quiere llegar Se quiere e l l g a r a la gente y, y se quiere hacer reaccionar a la gente con un pony por el medio por un, y con música y con unas motos que entran antes de que se termine el, el manifiesto final. Que Eso me pareció. Terriblemente ofensivo, porque es que de verdad que se me puso hasta un nudo en la garganta. Es que eso no se puede.、Si、no sé quién se encargaría del tema, pero yo le rogaría que, por favor, para, para otros años, que si hacen cosas de estas, que, que lo mantengan un poco. Oiga, no, mire, esto, usted tiene que esperar hasta media hora después de haber t e i n a d o 20 minutos por lo menos después de haber terminado un acto tan serio. Es una p i n i Bueno, yo no, creo no, no, que fue. De las motos a, a que venían, tanto l o s a motos. Esto s que era. Era una concentración, una concentración motera. a n t e hubiera sido enterarse por las puertas b a r r e r y no hacerla en el t a l ó Anda que no hice yo, en e chía. ¿Para, la tuvimos que tener salud en、sí. por las puertas barreras. No me e s a n t a r o n juntos y t a p o c o vi. Bueno, pues yo voy a decir una cosa buena. Ya después de lo malo. Tengo que felicitar a todas las, las actrices y actores, a、muy、la s autoras del teatro, porque estuvo muy, muy, muy bien. Muy y bien. lo hicieron estupendamente. Muy bien. Muy bien. Pues, pues, y muchas, y, niña, y gracias, me emocionaron. Me emocionaron. <risa> Hombre, me se intentaba por lo menos dar una. Que la gente, yo creo que con, con este tipo de, de historias, pues por lo menos la gente se da cuenta más. De lo que verdaderamente pasa, ¿no? Llega. Entonces, al llegar dentro, pues, pues como que despierta sí, sí. un poco, de, y es yo, lo que se intenta. Yo creo que más de una allí se sentía identificada con、sí. algún testimonio de los que dieron allí. e ¿eh? m o c i o n a n、sí, t seguramente. Gracias, Hemos de decir que la autora es Paola Ceballos, desde,、sí. del es guión, el, la autora del guión. ¿no? La autora del guión, la directora es Sena Esparza, que desde la Asociación de Mujeres Hierbabuena, pues que les agradecemos. Mucho í s i m todo este tiempo, este, esta、Me、dedicación,、bajen. y que nos ha encantado que, que esto se llevara a término, porque creo que hemos llegado a sensibilizar un poquito más y a concienciar un poquito más a pesar de los ruidos, tormentas y demás.、Uh -huh. Sí. sí, es verdad, y decir también que este es un grupo de trabajo de teatro, ¿no? Un taller, taller. de teatro hierbabu de Hierbabuena. De Hierbabuena,、sí. eh, eh, que está subvencionado por el Proder, sí, el, el Grupo de Desarrollo Rural, la Campilla y los Alcores. Y que va a continuar, ¿no?、Eh... Bueno, hasta aquí hemos llegado de momento, Loli. Eh, eso no quiere decir que Hierbabuena no continúe haciendo la actividad del taller de teatro. O sea de que... hecho, se va a hacer. Talleres,、sí. a partir, después de diciembre,、eh, después de Navidades, empezaremos con, con otro taller para preparar otras cosas, porque además lo bueno de estos talleres es que no solo es el taller en sí, sino que luego tiene un fin y es un espectáculo. Y eso,、sí. pues yo, yo creo que la gente también lo agradece, porque l e、bueno, pues、gusta enseñar lo que, que ha aprendido, ¿no? Y aparte que, que siempre tiene su mensajito, estos. Lo dicho, muchas gracias, Sena y Paola. Y a, a vosotros. Mer, Merche, Nacho y Carmencita. Encantada de trabajar y, con todos. Y a lo encanta. Y Cecilia también, que también, también. Que Bueno, que la, es, la, la de la, la casa. Ya, ya vale, de chasta. Seguimos.、No、Flores. Seguimos. Ojalá no seguimos. tengamos que conmemorar nunca más el 25 de noviembre. Ojalá. No, ojalá. Ni el Día de los d i s c a p a c i t a d a s ni el Día de Nada. Que pronto será el Día de la Lucha contra el SIDA. Que, o sea que, bueno, seguimos. Seguimos. Porque también un grupo de gente de Écija se desplazó el pasado sábado a Sevilla, porque también hubo un acto muy emotivo sobre la memoria histórica, ¿no, Toñi? Hoy además estuvo muy bien,、eh, fuimos por la mañana, había jornada de mañana y tarde, la de por la tarde muy emotiva, que tú t u v i s t e parte presente, la de la mañana también, pero. Más variada, más variada porque tuvimos algunos documentales, luego tuvimos también, hablaron un, una mujer muy graciosa de, de Fuentes y, y un teatro, y que en el teatro se representó la obra. El romance del agua u c h o es lo que pasó de las mujeres, estas jóvenes, que la más pequeña tenía 14 años, en Fuente s de Andalucía, que están ahí preparándole para hacer un homenaje en el agua u c h o Y muy bien, muy bien. Y después, ya por la tarde, ...pues hubo una actuación de un coro, hubo una mesa redonda en la que participaron diversas personas ya. Hubo juristas, hubo uno que había pasado, Francisco Martínez Quico, el guerrillero, que había, estado, le había ocurre, o sea, que había pasado durante la época del franquismo, le pilló a él, que era pequeño, entonces contó su historia, igual que la de Fuentes.、Contó. Y, muy bien, sí, muy bien. y hubo unos testimonios muy emocionantes, como tú dices, ¿no? Sí, sí.、Eh, bueno, bueno, fueron gente. e p o es r q u Desde de Izquierda Unida se mandó、eh, un, un listado, cada uno en su asamblea local mandó el nombre de una serie de personas que habían sido、eh, fusiladas, que habían muerto en la guerra, que habían sido otros represaliados, exiliados. Entonces allí hicieron una lista y los fueron agrupando por exiliados,、eh, represaliados, que habían estado otros que habían encarcelado, s torturados,、eh, fusilados, expedientados. Etcétera, que、todo. hubo gente... Y entonces sacaron un, un representante o una representante de cada grupo y habló y contó allí su testimonio de lo que había ocurrido. Todas las personas víctimas del fascismo, del fascismo ¿no? Sí, e n t e Que nos acudieron a hablar todas porque éramos m u c h a、no, gente. No, no, era no, era mucha no. gente. Yo me quedé con sí, mi pena、sí. de que me llamaran a mí, hombre, las cosas como son. Pero <risa> allí teníamos que estar hasta por la mañana para、sí. pa hablar a todas las personas que había allí.、Mm -hmm. Bueno, pues habla,、bueno, Valle. ¿Qué entraron, testimonio yo me has dado? Yo, hombre, yo lo que en mi familia ha pasado. Como tú sabes, mi padre, hombre, mi padre si lo hubieran traído, lo hubieran mataron con una que entre. Porque tú, eso lo sabe usted de que, que iba a entrar el presidente e la Casa del Pueblo. Pero como este fue para Parma y después se fue, estuvo en Madrid, lo mataron en Madrid, pero fue peleando, luchando. En el ejército de la República. En el ejército、República. de la República, en Brumete. Nadie、uh -huh. llegó a ser capitán, tuvo una operación, porque lo hirieron a la vera del corazón, tuvo una operación, pero se quedó en la sala de operaciones. Y en mi familia, mi tío lo, lo encerraron al otro día de la guerra y al que hizo que así contaron un caso así, ¿eh? de una señora que iba a llevarle la comida al f a m i l i a y le dijeron: vuélvete que ya no va a comer más. Y a mi tía le pasó eso.、Sí. Mi tío castellano tuvo tres meses s a ñ o después de la guerra preso. Y después el hermano de mi madre, con 18 años, que se me dio a mí con 22 días, y cuando vino tenía yo todos los 8 niños. Porque se casó se pasó a Francia y se casó allí, que mi abuela, la pobre, se murió con la pena de paso y yo. Mi, mi abuelo conoció a la niña y a la mujer, pero mi tío, cuando vinieron, ya no. Total, en la historia, mi casa pasó bastante. Sí, sí. Que y... yo a mi padre no lo conocí porque mi, mi madre me dio, mi hermano con 7 años y yo con 8, yo embarazo a mi madre de mí. Hombre, yo lo sé como yo, yo por、pues、lo sé por todos los lo, lo que me han contado, todo,、sí. pero vamos, además está escrito cosas que están escritas, total. Que, además、sí. del problema ese de que lo encarcelaran, fusilaran, otro, otro problema también que no se ha contado, que no, bueno, en los libros que no aparece siquiera nada, es de que cuando, la, como no, no le daban de comer en la cárcel, no es como ahora, Pues, la, si la madre se quedaba en su casa cuidando a los otros hijos, la hermana mayor se tenía que ir donde, a la ciudad donde estaba su padre estaba su hermano, que lo trasladaban a otro sitio. El tío、pues、se tenía que ir allí para lo poquito y colocarse a servir, y lo poquito que ganaba era para llevarle de comida era a su padre o, o a su hermano. O, en la cárcel. La, ¿no? En la、mucho、cárcel m o r í a n allí. Sí, sí. Qué triste. yo Mi tío, este que fusilaron, mi prima tiene 81 años, lo cumple pronto. Y tiene mucho miedo. Y yo le digo, c a r m e y a se puede hablar. h o m b r Es que tiene es que tú no sabes que yo tenía 5 años, el día que llegaron por mi padre, y me abracé yo a la pierna llorando,、eh, y me tiraron con mucho p o m u i t a las moscas del medio. Y eso a mí h i c e miedo no me se quita, digo. Yo t e n í a siempre mucho miedo, también, te contaban todos los. Pero que ya se puede hablar, que no. No, a, Además, la mujer de Fuente contó por la mañana una cosa graciosa que ella se llama Virtudes. Pero claro, como mataron al padre y a la madre, pues la, sus tías se querían ...dos tías se querían quedar r í a n q u e con ella, pero no la dejaron, porque claro, era hija de, de, rojo, no, de rojo. Y la metieron en un convento para cuidarla, que las cuidaban las monjas. Y las monjas le pusieron el nombre de Angelita. Y era Angelita, Angelita. Y, y, y entonces, bueno, ya mayor, la, la invitó una sobrina a una boda y le puso Angelita. Y dice, por eso no fui a la boda. Dice, porque mi nombre es Virtudes. Que fue el que me puso mi, mi madre, y no Angelita. Mi hermano, e s que yo tengo, p o c o mi hermano es mayor, ya no viví. Mi hermano le dice que ellos estaban ahí en el Carmen y ellos, por ser hijos de un rojo, no lo miraban bien como pasaba en aquellos entonces. Claro. Y dice. Estaba mi hermano retratado en una foto que lo t i e n e mi madre con una ma la con la maestra. Era roda ro también que la, mataron,、uh -huh. que la mataron cuando la guerra. Y si nosotros nos mirábamos malamente, vivo de robo. Bueno, pues mientras no、y、haya,、tal. no se sepa la verdad y haya justicia y reparación, hay que pensar que mucha gente todavía está condenada por un crimen que no cometieron. Por ejemplo,、hombre. Miguel Hernández、uh -huh. tiene una condena por algo que no ha hecho. Pero, y mientras no haya verdad, justicia y reparación, seguiremos pero, luchando por. Si es que en los libros de texto no aparece nada, de no sé, ahora mismo, digo, por ejemplo, de Felipe V, nos pasamos a Juan Carlos I, es que no se nombra ni se dice, ya que... Hombre, por ahí, por, que... por ahí podríamos empezar, por lo menos, a enseñarle y a contarle algo de la causa. De la historia, ¿no? Pa que no se, para que, que no se vuelva a repetir. Su historia. Sí, porque ahora la gente es joven, la verdad es que no, no tiene. No, ni... Claro, pero si es que además no se estudia, no viene, no viene. No, no, no. Se da un salto, tanto cualitativo como cuantitativo. Bueno, pues vamos. t ú v i s t e la muchacha que daba los nombres de los que hablaba, subían a hablar. Son dos gemeladas,、no, estaban a la vera mía. Y, y le estuve yo contando de que los que enterraron con mi padre, ¿eh? mi padre e l l o no me lo encontraron y estaba en la tercera. Hay tres fosas a cerrar y yo tengo los nombres, nombres y apellidos. Y con las c o s a s tan modernas que hay hoy, ¿cómo que yo no puedo dar con esta familia? Porque habrá hijos, nietos, bisnietos, ¿cómo los a b e m o s Yo creo yo que un día... sin... hay tres o cuatro desconocidos sin nombre. Pero lo demás, nombre y apellido. Y sin embargo, yo no podía. Que la muchacha dice, ay, se、si、me va a n t r a este número de teléfono.、Pues", pero como ya se formó después, ya salimos, no pude yo hablar con ella. Un día monográfico haremos de, de todas estas cosas.、Sí. Bueno, pues para terminar con las cosas que han pasado esta semana,、eh, decir que hubo, hablando del sufrimiento, hubo una conferencia. De un hombre que se llama Antonio c e n t e l l a y habló sobre las músicas del sufrimiento. Las músicas del sufrimiento son las músicas que salen del alma, que salen del pueblo. que Por ejemplo, en Andalucía es el flamenco,、eh, después en Portugal es el fado y. En Grecia hay una música que se llama Rebética. La Rebética, sí, la c o n o c e La Rebética,、conozco. la conoces, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es que se parece muchísimo al flamenco. Sí. Tiene mucho en común y es también de la gente que cantaba para los señoritos en los antros,、eh, nada más que por la comida, igual que es el origen del flamenco y hablaban. De sus penas, ¿no?、Mm. Por eso se llama. Fue muy interesante la, la conferencia. Vamos a poner un cantante r e b é t i c o que se llama Basilias Laque. Y se lo voy a dedicar a una griega, la única griega que conozco, que estuvo aquí en Edija, Leonora. Bueno, de familia griega. decíamos, vamos a hacerle una entrevista a una joven empresaria que vive en Valencia y que va a presentar un libro, creo que es el primero de su editorial, de una editorial que ha creado, el próximo día 7 en el Palacio de Namijí. Vamos a llamarla y a hablar con ella. Bueno, buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por atender a nuestra llamada. Te comento que este programa lo hacemos un grupo de mujeres con Sema, que está en, en, lo, en el equipo técnico. Una se llama Valle. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Otra,、bien. Toñi Cuenca. Hola. Hola.、Eh, otra se llama Sena. Hola, ¿qué tal, Nuria? Y por último, Loli Cecilia. Hola. Hola. Y yo, Loli Rodríguez. Y ellas van a, también a preguntarte cosas cuando quieran.、Ah, muy bien, estupendo, muy bien. <ríe> bueno, pues como decía, eres una mujer emprendedora.、Eh, Tienes lazos con esta ciudad de Écija, aunque vives en Valencia, ¿no? Sí,、eh, claro, sí. Tienes alguna relación, creo, ¿no? Sí, alguna, alguna. <risa> <risa> alguna relación tengo, sí. Y... Pues nada, casada con un écija, ¿no? Que estoy. Muy no, bien. Estoy bien. <risa> pues el motivo de llamarte es porque nos hemos enterado de que vas a venir aquí a Écija a presentar un libro, ¿es cierto? Sí, no. Correcto, sí, sí. Bueno, pues háblanos de. A nosotros nos gusta entrevistar a mujeres emprendedoras como tú. Nos hemos enterado que tienes una librería y ahora has dado un salto a una editorial, ¿no? Sí, claro, porque el mundo, la, verdaderamente el mundo del libro es muy complicado y entonces, pues, aunque la librería va para adelante, sí que es verdad que se necesita otro empujoncito por otro lado. Entonces decidimos pues, montar una, una editorial. Muy bien. Y la librería tuya está,、eh, no lo sé si lo hemos dicho, en Valencia, en un barrio、sí. que se llama Mislata. Sí, es un pueblecito que está pegadito a Valencia, que se llama Mislata, y la editorial también, vaya, es, es en el mismo sitio. Sí, sí. ¿Cómo se llama la editorial y la librería?、Pues、la librería se llama Salacabula y, y la editorial se llama s a l a c a l i b r o s Ah, muy bien. Bueno, pues háblanos del libro que vais a presentar. Bueno, pues el libro que vamos a, a presentar es una reedición. En un principio es un libro que, que, fue, que sacó en, en 1995 Alfaguara, Esa la Sombra del Maestro, de, de Juan Farias. Y bueno, es un libro que en un principio salió para, para público infantil, pero en, la, en una lectura mía y de gente, que, amigos míos, pues pensamos que es un libro que perfectamente casaría con, con el público adulto, que no. Que no ha sido del todo conocido, principalmente porque ha habido un problema de catalogación del libro. El libro es una maravilla, pero, pero un, de, gente de ocho, niños de ocho y diez años no, no lo pueden entender.、Uh -huh. Entonces, pues bueno, cogimos, nos d i a m o s la manta a la cabeza y, y montamos la editorial para sacar, para sacar en un principio ese libro, pero bueno, más adelante, cuando recuperemos gastos, o s s a a c r e m esperemos más libros. Y la idea de presentarlo en Écija y en Sevilla, creo que también lo vais a presentar, ¿no? Claro, pues aprovechando que, que vamos a visitar a la, a la familia, pues, pues bueno, decidimos aprovechar el viaje y, y el día 7 lo presentamos en Écija, en el Palacio de Benamejía, a las 7 y media. Y el día 8 en Bete Imperial, a las 7 y media también, en, en Sevilla. Muy bien. Para aprovechar. Para aprovechar el, el viaje. ¿Quién lo presenta, tú? Pues en un principio en Ecija ha, sí haremos la presentación nosotros y en, y en Sevilla estamos cerrando con, con algún escritor, porque queríamos que fuera un escritor、eh, de infantil y un escritor de adultos. Pero、uh -huh. sí, en un principio en Ecija la presentación la haríamos nosotros, la editorial. Mira, yo,、eh, Nuria, soy Sena, ¿cómo estás? Hola. <ríe> Hola. Oye, mira, ahora que me estás, estás hablando de Alfaguara y, y de libros infantiles y tal, curiosamente yo conozco un ilustrador ahí en Valencia que se llama Miguel Rodríguez Cerro, que hacía, ¿Sí? muchas, ilus Miguel Rodríguez Cerro, que hacía ¿Sí? muchas ilustraciones para, para niños. Y... ¿Vosotros、eh, pretendéis dedicaros un poco a todo lo que es el mundo de los niños? No, no, no, no.、Oh. Nuestra idea es. Eh, libros que en un principio han sido sacados para niños, sacarlo para público adulto. e n t O n c e s o autores que son muy conocidos por el público infantil. De hecho, Juan Farias no es un cualquiera. o sea, Juan Farias ha sido premio nacional de, de literatura infantil. o sea que Estamos hablando de un peso pesado de la, de la literatura infantil. Tiene 73 obras publicadas en, solamente en infantil. Que estamos hablando de un escritor de mucho renombre.、Sí. Pero bueno, hablamos con, con la familia y, y ellos consideraron también que, que podíamos sacarlo para adultos. Pero va a ser todo así, ¿eh?、Mm. Autores, digamos, l o ponen en, en la parte detrás del libro, que nos permitan este pequeño engaño, porque en un principio son libros que se considerarían infantiles. Pero yo disfruto tanto, y la gente que nos gusta los libros infantiles tanto, tanto, con, con, con ese tipo de literatura. Que solamente por una portada infantil la gente adulta no lo lee. ¿Qué? Entonces le hemos, hemos dado una vuelta de tuerca, porque incluso el ilustrador es un ilustrador muy conocido,、eh, de, es el director artístico de SM, muy conocido por, por las ilustraciones infantiles, pero le hemos pedido que nos haga una ilustración de adultos. Entonces hemos cogido dos autores, tanto el ilustrador como el escritor, que son de adultos y de infantil, y lo sacamos s de adultos. Qué、bonita idea, sí, señor. Sí. Sí. La, mujer, la mujer de Juan, su viuda, Juan murió el año pasado. Nos decía: ¿Estáis, ¿Estáis seguros que queréis hacer eso? Sí, sí, yo decía: ¡ay, qué valientes! Sí, pues me, me, parece, imagina, que, que... me parece que hay una fina línea ¿no? entre, los, entre, entre disfrutar los niños y los adultos. Muchas veces podemos disfrutar con, con lo mismo. Y, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, el libro más divertido que me he leído en mi vida es El secuestro de una bibliotecaria. Que es un libro de alfaguara para niños de creo que son, no sé si son para seis u ocho años, son primeritos lectores.、Uh -huh. Y yo creo que nunca m en mi v i a me reído tanto.、Uh -huh. Y eso、uh -huh. cuando lo sacas a los adultos, pues lo miran como diciendo: Esta mujer está loca, ¿qué me están ofreciendo? Yo, yo soy Loli y te voy a decir que mi experiencia como madre lectora a unas niñas en su tiempo. Pues, le, pues disfruté muchísimo leyéndole a mis hijas los libros de infantil. ¿eh? Vamos, es que los cuentos, era... esperaba r a e yo la noche ya casi para, para. Vamos a la cama que os voy a leer el cuento. Claro, claro. Y claro, me parece una idea、claro. también muy innovadora esta que tú nos estás contando, ¿no? De... Bueno, pues cuando, si venís, veréis el libro es para morirse de bonito, no puede ser más bonito. No puede ser más bonito el, el libro, e verdad que sí. Hombre, iríamos porque vamos, eso seguro <ríe> que apareceremos.、Eh, hola,、Nor、Nuria, yo soy Toñi Cuenca, la que tenemos en común el, el apellido, que además da la coincidencia que tengo una prima en Francia que se llama igual que tú, Nuria Cuenca. Mira, claro, claro. yo quería preguntarte:、eh, ¿qué os ha llevado en estos tiempos de crisis a, a esta locura de montar además una. Editorial, porque eso. Pues, pues nada, porque pensamos que es una forma como otra para de supervivencia, e h y es una cosa que nos gusta y creemos que, que, que es apropiado ahora. Todo el mundo nos dice lo ¿no? mismo: ¿cómo e ¿Qué es posible? ¿Qué, qué estamos haciendo? o q u e estamos locos? Pero, pero bueno, yo creo que el, que el mundo es para los valientes, e h o sea, que, que tenemos que hacerlo. No, nunca. O, Siempre es mal momento o buen momento, dependiendo de cómo se mire. Claro, claro. Entonces, nosotros pensamos que es un momento estupendo, porque vamos a ofrecer una cosa de mucha calidad, a un precio muy asequible, es un precio muy económico. Son,、sí. pues、que todo, casi todo el mundo lo podría、sí. comprar. estoy muy bien para regalar para las Navidades. t e n e en cuenta que vosotros le vais a cambiar a ciertos libros de categoría, de ser infantil, lo vais a poner para adultos, que eso puede ser también un choque. Sí, seguro, seguro que sí, seguro que lo es.、Uh -huh. Pero ya veréis cómo disfrutáis. El libro es una delicia. Además, lo que comentaba antes a la compañera. Digo, no es la historia que cuenta, es lo bonito que lo cuenta. Claro. Qué、y、bien. q i e n q u n v o c a b u l a r i o p r e c i o s o p r e c Qué bien. Qué bien. q é q u e u é b i n q bien. bien. u é e n Qué i e n Qué n Qué i e n Qué e n Qué bien. Qué bien. Qué b i e s t o y s o n r i e n d o Sí, sí. Oye, Nuria, me he enterado que eres una lectora empedernida, ¿no? s、sí, sí, e、sí. te nota. Me encanta, me encanta leer, lo que más me gusta, lo que más me gusta.、Qué、Por e s o m o n t é la librería, yo creo, ¿eh? Para, para. Bueno, así tengo mucho para donde elegir, ¿en verdad? Pues sí, nosotros también nos gusta mucho leer y tenemos. Una asociación y tenemos un taller de lectura y disfrutamos mucho también, ¿sabes? Con la lectura. Bueno, pues nos conocemos pronto, ¿no? El、pues、día 7. Dentro, de, dentro, de, dentro de nada, dentro de unos días, el día 7 estamos en el Palacio de Benamejí a las 7 y media. Muy bien. Quiera, ¿Y, ver, y, en ¿Y en Sevilla? Y en Sevilla, el día siguiente, el día 8 a las 7 y media en, en Beta Imperial. ¿Y cómo dijiste que se titulaba el libro? A la sombra del maestro, de Juan Farias. A la sombra del maestro. Muy bien, pues, pues Nuria, muchas gracias por、A、atendernos.、Vosotras. Vosotros, chicas. Nuria, muchas gracias. <risa> no, Nuria, yo soy válida. Yo no hablo ya como esta persona que hay aquí, yo no hablo, pero me alegro de escucharte. Eso de que no habla, pues ya la conocerás. <risa> Hombre, yo hablo, pero <risa> Oye, que no... Pasaré lista, ¿eh? Cuando、eh? mañana haga、sí. la presentación, preguntaré.、Sí. Hombre, yo ese día voy al teatro, pero como voy a las nueve, iré a verte antes. <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, no, gracias, muchas gracias y que tengáis mucha suerte, de verdad, y encantada. De hablar contigo y ya nos conoceremos. Pues gracias,、bien. me encantará me e n conoceros. a a n t r á c Tienes bien, una bien. voz maravillosa. Muy gracias. Adiós, un、Muy、abrazo. abrazo. abrazo. Adiós. Hasta luego, gracias. Todos e s n los libros. Pues hablando de libros, Toni, ¿tú querías comentar un libro? No,、Lo、comento yo. Un libro que estamos leyendo en el taller de literatura de la Asociación Hierbabuena, que todo el mundo sabe que es los miércoles a las siete y media de la tarde. Y es, se llama el libro Al morir Don Quijote, y es de Andrés Trapiello. Es muy interesante, bueno, es sobre todo para quien haya leído El Quijote, porque se supone que después de, de la muerte de Don Quijote, los personajes de la novela cobran vida y protagonismo propio, y entonces、eh, este autor, en, con un lenguaje propio de la época, pues habla. De lo que sucedió al morir él, de Sancho, de Sansón, del bachiller s a n z ó n Carrasco, de la sobrina de Don Quijote, Antonia, de Lama, Quiteria. Y es una historia apasionante de los amigos y de la familia de Don Quijote.、Y、igual que en El Quijote se habla de todo: del amor, de la muerte, de la amistad, de la familia, completo. Y además. Igual que en El Quijote, de, de plena actualidad. La, la verdad que a mí me ha gustado mucho y lo recomiendo. Se llama Al morir Don Quijote, de Andrés Trapiello. Y tenemos también, esta semana precisamente, ha fallecido un guionista y también director de cine、uh -huh. que se llama José Luis Borau. Que es el guionista de una serie en su día muy conocida, que vamos a poner la introducción. ¿Habéis visto esta serie?、No. Celia? Sí, sí, yo la recuerdo a ella con unos tirabuzones rubios y una vestida con un lazo azul. Y, Me、uh -huh. acuerdo, sí, sí, sí, la vi. Pues esta niña que se llamaba Celia, de una, guionista, de una escritora que se llamaba Elena Fortún,、eh, que murió en 1952 y era autora de literatura infantil y juvenil.、Eh, Sobre, el guio, sobre los cuentos de esta Elena f o r t u n José Luis Borau hizo la, los guiones para la serie Celia. José Luis Borau no es muy, no sé si será muy conocido por el público en general. José Luis Borau sí es un director, lo que yo ahora no me acuerdo muy bien. Hombre, es,、eh, su obra es una... carismática es Furtivos. Furtivos, sí,、ah, sí. lo ha tenido, mm. Sí, mm. sí es conocido, no he mirado. La... acuerdo de mirar las, las películas que había hecho, pero vamos, es conocido, Borau es conocido. Sí, y bueno, y escribió su biografía en un libro que se llama En Camisa de once Varas y fue productor, como digo, y guionista. Pues nos ha dejado, se ha ido, pero nos ha dejado su obra, ¿no? Que es lo importante. Tony, hay, lo, hay, ha muerto Tony de Blanc también esta sí, semana.、Bueno. Es, verdad, de, es verdad. Tony de Blanc. Sí, ha u e r t o t o a r de r o Y ¿Eh? Miliquín, Juan Carlos Calderón, ¿También? toda la gente. o n e d e Blanc, que, que, escribió... tan, que tantas películas y tantos recuerdos bonitos tenemos de Y JR, también. d Dalas. De Dalas, d a l a s también ha muerto este. Bueno, vaya semana. Sí, vaya sí. semana de. Hombre, gente famosa. Vamos con nuestro espacio verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. b u e n o pues hoy、eh, en el espacio verde tenemos la campaña de ropa limpia contra s a r a Ropa limpia、eh, denuncia a una serie de empresas españolas por fabricar bajo condiciones de explotación en t a n g e r y en Marruecos, es decir, que lo fabrica. n En estos países, y luego los venden aquí en las tiendas que todo el mundo conocemos, como Sara, que está camuflada en el grupo Inditex, Mango, m a y o r a l El Corte Inglés, Dolce Gabana, b HM、eh, y muchas más. Muchas más. Porque además, está, tienen, las obreras tienen que hacer frente a un exceso de horas de trabajo, bajos salarios. Cobran 178,72 euros mensuales, el salario mínimo de su país. Trabajan 65 horas a la semana.、Eh, esto lo ha descubierto una noticia que h a d a d o e l Galicia Continental,、eh, porque han hecho un estudio, aunque no se puede cuantificar, porque no permiten a, la, a los. Gente, entrar y, y cuantificar las personas que trabaja, no es. Hay que escoger para hacer un estudio, hay que coger una muestra aleatoria y hay que coger un cierto número bastante grande. y Entonces, solamente han estudiado a 118 obreras en colaboración con la asociación a t a h u a s t o n Sin embargo, han puesto de manifiesto, a, ya lo he dicho anteriormente, el exceso de horas de trabajo, los bajos salarios, los abusos verbales y físicos, la arbitrariedad en la contratación y de despido, medidas disciplinarias desproporcionadas, obstáculos a la acción sindical, horas extraordinarias que no se suelen pagar, jornadas jornada de 12 horas diarias, 6 días a la semana. ...superiores A 200 euros mensuales, a veces menos de 100 euros al mes. A menudo contratan a jóvenes de 16 años que las consideran aprendices y se les hace trabajar sin contrato las mismas horas que el resto de las trabajadoras, pero cobrando a 0,36 euros la hora. Y además, cuando aparece una, audio, una, una inspección de trabajo que va, se presenta por sorpresa,、pues、no, normalmente la supervisora o encargada esconde a estas trabajadoras menores en la azotea o en cajas de, de la ropa vacía. Bueno, sobre este tema, el otro día, curiosamente, en la 2,、eh, pusieron un documental en la Noche Temática, que además se puede ver en, en Internet, en r t v e Televisión a la Carta. Sí, en Televisión a la Carta. Muy interesante, porque verdaderamente te d e j a diciendo, bueno, yo voy a salir a la calle desnuda, porque es que de verdad.、Eh, hablaban de Zara, de HM y muchos otros grupos,、sí. tanto nacionales como internacionales. Que ya no es solo la producción en la India, que ya no es solo la producción de ropa, sino incluso la producción y los tintes de la ropa.、Eh, el, el sábado se incendió una, una fábrica con, muriendo Muy, 128、sí. personas. El lunes, o sea, ayer, se incendió otra. Esto está pasando prácticamente todas las semanas en la India. Los, los trabajadores están expuestos a unos tóxicos. Que es impresionante, no te sabría decir ahora cuáles, pero vamos, que están. Es una sentencia de muerte.、Eh, no, por supuesto. Las e m b s vierten. Vierten. A, a la calle directamente. Y bueno, a mí me dejó muy impresionada. Recomiendo que todo el mundo lo vea porque te hace replantearte muchas cosas. Incluso. Eh, ahora estaban hablando del algodón y cómo es tratado el algodón y el algodón、eh, transgénico que se está plantando para. Para, que, para hacer las cosas más baratitas y tal, porque claro, a veces q u e r e m o s que compramos. Pero bueno, esto es en las, cosas bar en las、eh, casas baratas como las casas caras, como las casas de firma. Y el algodón transgénico, y te hace pensar muchas cosas, como aquí, por ejemplo, que nos han dejado que, que se está terminando con el algodón en Andalucía y resulta que en otros sitios se están haciendo plantaciones transgénicas y están estropeando todo ese campo también allá en la India. Pero Sobre todo es que yo me pongo ahora un pantalón y no hago más que pensar en la gente que está muriendo por hacer ese pantalón, n o es muy duro. Greenpeace también se ha unido a esta campaña, de, sobre todo porque dice que están contaminando el planeta. vamos. Bueno, pues vamos con las frivolidades. Dónde saca, va tanto como destaca, pero ella dice: al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Qué vulgarite. e se l i c u á l es el invento, Tony, más revolucionario para el sexo? El invento más revolucionario <risas> para el sexo no es ni la píldora anticonceptiva, ni los preservativos, ni la Viagra. Es la bicicleta. La bicicleta. ¿Y sabéis por qué? Porque la bicicleta en, en épocas ya anteriores les permitía a la gente desplazarse a los pueblos de, de al lado y mantener relaciones sexuales, con lo cual se eh, ...había... Eh, ...se aumentaba、eh, la variedad genética entre ellos mismos. A pesar de que dicen algunos que en aquella época también había carretas, calesas, caballos, pero claro, yo me imagino que el nivel económico de todo el mundo no se podía permitir comprarse un carro. Entonces, cuando surgió la bicicleta, esto era incluso la bicicleta, p e r m i t í a recorrer una distancia hasta de 48 kilómetros de distancia. Dice. Reportajes de aquella época es gracioso porque dice: la bicicleta disminuyó la asistencia a la iglesia,、sí. extendió nuevas tendencias de cortejo entre los jóvenes e incluso provocó un declive en el uso del piano. Un declive en el, el día, uso del piano. Mi día e、eh, para irme yo cuando me casé, yo a donde yo me iba a Campo, mi marido fue en bicicleta a 20 kilómetros. a o í l e r a un. un... Sí, sí. Ahí llevábamos todo, y ahí llevábamos la comida, por cierto, que me caía antes de llegar cortillo, y a n d a y dice, ahí vienen los n u b e s ahí están c a í d o Pues no había otra cosa. Porque traen una bicicleta de, como el que tenía un Mercedes.、Uy. Dice, por eso cuando va a Inglaterra, va a esa variedad de. De gente y demás es consecuencia de esto, de la variedad genética que、uh -huh. se empezó. Se fue extendiendo. Es que antes, claro,、uh -huh. eh, había. Eh, se, se relacionaban los del pueblo, nada más. Con la bicicleta ya fueron conociendo. Ya llegaban a, hasta,、ah, ahí, hasta la moza había, de al lado. a la a <risa> lo e <que> a b í a e r <risa> los borricos, los borricos. ¿No? Que antes、sí. lo que había antes las bicicleta, s los borricos y ya está, porque. Cuando e m p e z a b a la bicicleta, te digo, como el que tiene un Merced de hoy. Claro. <risa> pues también tenemos una música para la bicicleta. ジローズの e つの一つの一つの l つの一つの一つの一つの a つ a 一つの一つの一つの一つの一つの s つの一つの一つの一つの一つ l 一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つ s 一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの d つの一つの一つの一つ n 一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一 d の一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一 i の一つの一 Y que se e c h a a andar tan solo con los alveolos al respirar. Me hallaré pedaleando en el viaje de allá p a r acá. a Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios. Bueno, pues era la cumbia de la bicicleta de David Aguilar. bonita. Vamos a darle un repaso a alguien, ¿no, Toñi? Hombre, vamos... por supuesto, la vamos a cortar un traje, pero eso que ya no se puede poner más que lo deje estático y sin movimiento y sin nada. Porque v a y a t e la marinera. v a y a t e la marinera. Pues hablamos nada, menos, nada más y nada menos que de Tonio Bor. Y diréis, ¿y quién es este? Pues es el que han puesto. De ministro de Sanidad en el Parlamento Europeo. Toma ya. Además, esto, si os dice, a lo mejor no os dice nada, bueno, pues esto no pasa nada, pero si os sigo contando, este es un malte, que es de Malta. Antigay, antiaborto, anti divorcio y anti inmigrantes. Es decir, que ocupa ahora una posición l i n d o Y además dice. Que va a mantener sus convicciones, que él va a respetar lo que la o que l legislación de cada uno de los países de la Unión Europea, pero que él va a seguir con sus convicciones con todas sus cosas que. Y que anti, antidiluviano, diría yo también. De ¿no? todo, de todo,、es、de todo. Si, no, sí, adem además, ya fue ministro, ya fue ministro en su país, en Malta, en Malta... En Malta y hay que ver las c o s a s Que、eh, dijo. Allí que estaba hizo... prohibido el divorcio hasta hace poco. ¿eh? Bueno, sí, sí. El, divorcio, el, el divorcio lo conseguían la, las personas,、eh, pero tenían que estar antes cuatro años separadas. Además,、eh, se encargó, buscó impedir, buscó cuando él estaba de, de ministro de justicia, que aquellas personas jóvenes. O notas jóvenes que pretendieran abortar, que para él eran sospechosas, iban、eh, a viajar al exterior para encarcelarla y quitarla de en medio para que no pudieran salir. Para que no pudieran. No, y, y lo que es peor es excluir. De la libre circulación、ah, eso, a, claro. a los gays y de prohibirles que tuvieran acceso a viviendas sociales. Sí, sí, o sea que es un buen elemento. Pero、pues、nada. es a l g grave, ¿eh? porque este señor、sí. ahí está. ¿Dónde está. Ha sido votado nada menos que por 386 diputados claro, del、ah. Parlamento Europeo de Derecho. Claro, es que la mayoría dos, son en c o n t a Y 281、bebé. en contra, el Partido Popular Europeo. Claro. Vamos terminando con las convocatorias. Entiendo, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué tenemos, Loli, para esta semana? Bueno, pues tenemos muchas cosas por aquí. Vamos a decir que la Casa de la Juventud acogerá durante varias semanas un programa de ocio alternativo para los sábados por la tarde. Que está subvencionado por el Grupo de Desarrollo Rural La Campiña Los Alcores, que son talleres que llevará a cabo nuestra amiga Mandala Turismo Social. Que son talleres de cocina creativa, juegos cooperativos, musicoterapia, talent show, artesanía navideña. Todas las personas que estén interesadas, que se lleguen, que allí la monitora Silvia Martín Chía les va a atender y, y van a hacer grupos.、Chau. Sí, gratuitos. Dicho, sí, gratuitos, porque sí. son por la tarde, los sábados por la tarde a、sí. las cinco y media. Exacto, pues muy bien, Tony, p a r aclararlo. ¿Qué tenemos? Tenemos que el próximo día 28, en el Teatro Municipal, siguiendo las actividades de conmemoración del día 25 de noviembre, podemos asistir y debemos asistir al Teatro A Solas, se llama, de la Compañía Teatro del Rastro. Que la organiza la Delegación de Políticas de Igualdad, Centro Municipal de Información a la Mujer, y que es el, el día 28 a las 8 de la tarde. Que el día 30, que el día 30 pues hay una charla.、Eh, verás, os lo cuento. En la sede de Yerba Buena, a las 5 de la tarde, sobre la renta básica, organizada por el Ateneo Ecijano. Muy bien. ¿A qué hora? A las 5 de, de la, la tarde. tarde. En la calle a z o f a i f o número 10. Sí, señor. Que el día 30 por la tarde, más tarde noche, pues a las 8 de la tarde, en el museo, que el señor catedrático de Derecho Constitucional Pedro González Trevijano va a hacer una conferencia sobre Cádiz y la Constitución del 1812, que lo organiza la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara. ¿Y ¿Qué tenemos más?、Venga. Que en el mismo Palacio de Benamejí continúa la exposición, una exposición magnífica de José Luis Jiménez Sánchez Malo.、Exacto. Sobre、eh, el Palacio de Benamejí, detalles del Palacio de Benamejí en óleo y en acuarela. p r e c i o s a Precioso. ¿eh? Pasarse a visitarla, que es muy bonita la exposición. Y el día 30 en el Teatro Municipal a las 9, dos hombres solos, sin p u n con, ni nada. ¿Qué que... a r c r Repite, repite.、Eh, el día 30 de noviembre a las 9 de la noche, dos hombres solos, sin punto, con Nina. d a Y el día 2 de diciembre a las 12 del mediodía, un festival benéfico a beneficio de la hermandad del Jesús sin soga. Que de luna al 14 de diciembre va a haber una exposición también en el museo. de la Sigue sigue la exposición itinerante del a del centenario de la Avenida Miguel de Cervantes, organizada por amigos de Ecija. Que el día、eh, uno que es sábado, pues que habrá la ruta de los conventos, que el domingo habrá la ruta d e c i j a n en familia, que todas estas cositas pues que se informen en la oficina de turismo. Y yo tengo aquí una convocatoria. Bueno, el día 1 también en el Teatro Municipal hay la actuación de María José Santiago, que se llama De Jerez a Belén. Tengo una convocatoria aquí que me ha llamado la atención, que empieza a circular por las redes sociales, que dice: apagan la luz el viernes de las 7 a las 9, en protesta por el acoso sufrido. Tras la emisión del programa Salvados por parte de las empresas eléctricas. Ah, sí, me ha llamado es... a mí, pero. ¿Sí? sí, sí, sí. Por lo visto, Jordi Evole se ¿Sí? hizo un programa sobre las eléctricas、sí. el sábado pasado. El domingo. El domingo, yo lo. Y、vi. por ahí están las eléctricas pidiendo su cabeza. No, este domingo no ha sido, fue el anterior. Ah,、vale, eso. Así que bueno, por ahí. ¿Qué más tenemos? Está, porque... Vamos a, a decir la pregunta del programa para ganarse un libro. Atención, atención.、Eh, ¿Cómo se llama la música griega que hemos puesto del sufrimiento? El que lo sepa, que llegue a la calle del Carmen 64 y le regalaremos un magnífico libro de bolsillo. Esa, directora, esa es una pregunta un poquito difícil. Yo creí que le iba a preguntar, ¿cómo se llama a la persona que hemos entrevistado? Bueno, ya está, ya está, no, no los líes. Ya está. Otro no, no, día las h de. No, m no, no, aquí... no vale, no vale. Los no vale, que tengan de casa, re... que ser, aparte,、bueno. relaciones de parentesco o de trabajo no, no vale. Ah, que o sea, tienen que ser r e l o e s de influencia. Vale,、bueno. vale, vale. Sí, pues, pues, si no van a creer que la gente que son c h a n c h u l l o Claro. p u e Seguimos nos... Seguimos anunciando que la Asociación de Mujeres Hierbabuena, nuestra asociación, que estamos en la calle Azo f i f o número 10, que tenemos abiertos los talleres de pintura, que son martes y miércoles, que tenemos abierto el taller de literatura, que son los miércoles a las siete y media, y que una cosilla, hagan ustedes. Eh, los, las personas que nos están escuchando, todas aquellas personas que no hablan en español, pues que se acerquen a nuestro taller, que son los martes y los jueves de once a doce y media. A esas personas que vienen de fuera, pues que ahí estamos para dar el taller y para ponernos al día. ¿El taller de qué?、No? Lengua de lengua española. Y, de lengua dura española. Exacto. Y ya sin más, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y ya nos despedimos. Hasta la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas. f a c e